Buen día Rubén, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto hablar con ustedes sobre todo este tema que han engañado generalmente por los medios nacionales. ¿no? Gracias, gracias por, por estos minutos aquí con Radio Encuentro. Y bueno, estas novedades no de, de las últimas horas, de, de, de los últimos días respecto de eh, nuevas declaraciones eh, que aclaran ¿no? un poco más el panorama. Y, y bueno, quería consultarte eso, ¿Cómo, ¿cómo lo has visto y cuáles son las sí. novedades hasta aquí? Mirá, fue fundamental las declaraciones del martes y el miércoles, primero porque hasta ahora había solamente declaraciones de los prefectos asesinos, que obviamente o se negaban a declarar los indagatorios y además no tienen obligación de decir verdad. Los demás testimonios, salvo las pericias, eran todas de oídas y las únicas personas que estuvieron presentes en el momento del hecho del asesinato a Rafael Nahuel fueron justamente Johanna Colón, Eh, es otra de las víctimas que fue herida por, también por, en el mismo momento por los prefectos y también declararon eh, Lautaro y Fausto que fuere, fueron quien estaban con él y que bajaron su cuerpo una vez que fue asesinado y antes de ser detenido por prefectura. La verdad que fue un antes y después, fue muy emocionante la declaración sobre todo de Joana Colón, que es prima de Rafael, que subió con él a la montaña y que vio cuando lo mataron y realmente fue un momento que hasta el mismo tribunal suspendió la audiencia por diez minutos, porque fue muy emotivo, sobre todo cuando dio eh, la semblanza de Rafael, lo que era no lo, eh, su origen eh, humilde, su espíritu de querer eh, encontrarse con su sus ancestros mapuches, eh, reconocer que era mapuche, cómo querer mejorar su vida, como de, de vivir en un ranchito bajo la nieve y con frío, quería estar en esta recuperación territorial y mejorar su vida, e incluso participaba siempre en las ceremonias Mapuche. Pero bueno, lo fundamental de las declaraciones de los tres, sobre todo de Fausto y Lautaro, fue ratificar que fueron sorprendidos y, y en algunos casos escucharon, los iba más adelante la voz de alto y otros no, y que en ese momento comenzaron a disparar eh, muchos disparos de, de armas de fuego y que debieron correr hacia la montaña, y justamente cuando iban corriendo, primero se llere a Coña, luego a Rafael Nahuel y después a Joana, o sea que en son tres víctimas, no no es una sola, lo cual ratifica la existencia de un absentamiento armado, tanto el Lautaro, Eh, como Fausto Guala reconoce que cuando llegan arriba y lo ven que lo están siguiendo empiezan a retirar piedras es la única defensa que tienen y que cuando cae Rafael fundamentalmente empiezan a gritar cesan los disparos y los prefectos eh, bajan no así que me parece que esto más las pericias que existen en el expediente porque justamente esta persecución se da Eh, a partir de los 100 metros fundamentalmente y por 200 metros... donde se encuentran las fundamentales 31 vainas disparadas por prefectura, ¿no? Que son armas 9 mm, o sea, las las pistolas, en las pistolas ametralladoras MP5, lo que ratifica la inexistencia de un enfrentamiento armado, porque primero porque no hay solo herido de prefectura, segundo porque no hay una sola bala que no sea de prefectura y además porque ayer las declaraciones fueron claras y terminantes incluso la explicación de falto de falto no porque eh, había estado tuvo que aceptar un juicio abreviado de haber estado más de 10 años escondido en la montaña y ratificó que eh, solamente se defendieron con piedras no hay no hay otro elemento para esto no uh -huh. y vuelvo a repetir tanto la autopsia como las pericias que se hicieron en el lugar demuestran la existencia únicamente de balas de la prefectura. Y tampoco hay que desconocer que dos días antes hubo procedimiento del desalojo, ¿no?, cuando se habían recuperado las tierras, donde participaron nada más nada menos que más de 100 efectivos de la Policía Federal, 120 efectivos de prefectura, incluido el grupo albatros este grupo especial, para desalojar, que culminaron con nueve personas y cinco mujeres detenidas y los niños, ¿no?, Pero es importante destacar que ese día la Policía Federal, quien estuvo a cargo de procedimiento y la prefectura solamente apoyó, eh, con, dijo que se enfrentó con no más de nueve personas, que lo que han dicho también ayer los testigos, y que ante la defensa con piedras, únicamente como corresponde, reprimieron con armas no letales. Cosa que dos días después no hizo la prefectura, sino que subió con las armas letales, y dispiarró más de 150 proyectiles 9 milímetros, ¿no? todo lo cual demuestra que fue una caza realmente, ¿no? y que coincide también con lo que dijo el jefe del operativo, Mostafa, que lo había armado en base a su experiencia y lo que había escuchado que pasaba en Chile con el RAM, ah. lo cual ratifica todo el sentido político de esta represión, no lo mismo que dijo Bullrich con el invento del enemigo común y la RAM, que nunca fue acreditada en nuestro país y que motivó, entre otras cosas, esta represión y el asesinato por la espalda en un claro caso de violencia institucional, por eso que estamos también como PDH en la causa. Eh, Rubén, recordamos, eh, este homicidio ocurrió el 25 de noviembre de 2017, eh, a pocos días también de que eh, también eh, mataron a Santiago Maldonado, este tiempo se recordamos también que... La... Había la... encontrado saltado Maldonado ese día, estaba sí, amelando. Y, y recordando también que Lautaro estuvo en clandestinidad, eh, no sé si, si podrás coincidir esto, o sea, es como que es todo irregular, Rubén, desde el comienzo. Sí, sí, pero eso es que nosotros catalogamos de, de políticos de juicio y típicos de violencia institucional, tan irregular que el juez Villanueva pide él que el desalojo sea hecho, en este caso por el grupo Albatros, que es un grupo especial, que vuelvo a repetir, no está preparado para hacer el desalojo, si no, lo no hubiera pasado. La Policía Federal, el día anterior, el desalojo primario no utilizó Más, dijo que dejó las armas letales y llevó las no letales porque solamente se estaban defendiendo con piedras y que eran no más de nuevas personas y la mayoría mujeres y niños, que es lo que pasó también en este caso. Yo creo que es un claro eh, caso de violencia institucional, no con esta relación de género-especie que hay con el terrorismo de Estado y que en esos casos se debe analizar. Ayer me pareció que fue fundamental, las declaraciones, eh, nosotros veníamos sosteniendo esto, creo que hay un no solamente eh, un crimen, un homicidio doblemente agravado, como nosotros decimos, por el uso de armas y participar de la, las fuerzas de seguridad, sino además que a través de todas las declaraciones hemos descubierto que hay además un agravante que es el cejo racista y odioso a la calle pueblo pacuchero. Así que me parece que es un juicio muy importante que, no sé si por una cuestión política, está bastante ninguneado por los niveles nacionales, no por los medios regionales y de algunas provincias. Pero realmente creo que este juicio, el de Maldonado, como el de Garay, que también participamos, el de Monuleo y como tantos otros, demuestran que en nuestro país sigue vigente la teoría del primer genocidio y la conquista del desierto y esto hay que tenerlo muy en claro teniendo en cuenta los discursos negacionistas tanto el primero como el segundo genocidio que se vienen dando a nuestro país no y que pueden llegar incluso a presidir la nación rubén a partir de esto que, que vos planteaste no de bueno verlo como eh, un homicidio doblemente agravado digo qué panorama se abre a partir de aquí en términos legales no que qué penas se van a solicitar cómo sigue ese curso Y nosotros, las tres querezas, que por un lado nuestro pedido está la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, un compañero nuestro de la PDH litigando por la PDH nacional, y nosotros, cuando se quiera para la vecina, con la familia, ambos también son de la PDH, pedimos cadena perpetua no cabe la menor duda, como lo dijimos en todos los medios, que para nosotros no cabe otra condena que no sea la cadena perpetua, Por supuesto que la otra teoría es la de la Fiscalía de primera instancia, que extrañamente coincide con la defensa, eh, que hay un, que hay este tipo de homicidio, pero que en un exceso de la legítima defensa, lo cual es una barbaridad porque, vuelvo a repetir, piedras <ríe> contra balas, es, es imposible, ¿no? Y, y todo un equipo preparado para la represión contra nueve personas, incluida mujeres y niños, de hecho, Joana... ...tenía 21 años cuando se herida... Eh, ...demuestra lo contrario, ¿no? Así que... ...nosotros tenemos esta postura... Eh, ...tenemos nuestras dudas a veces... ...con la justicia, me parece que esta justicia federal... ...no es la de Comodoro Pi... ...muchos de los jueces o algunos de los que está... ...integrando esta Cámara... ...ya la actúa en el juicio de desamunidad... ...por ejemplo... ...en el caso de la Escuelita Séptima... Uh -huh. ...con muy buena actuación... Así que tenemos confianza en esto. Y vemos una actitud del fiscal de Cámara, diferente a la complaciente con la defensa que se daba en la primera en primera instancia. ¿no? Pero bueno, es una lucha más. Esperemos, nosotros estamos convencidos. Si nos interesa que la gente conozca, porque este juicio lamentablemente tiene algo y muy poco de público. Sí. No solamente porque nos obligaron a ir a, a General Roca mil kilómetros y de vuelta, con toda la familia, a todos los testigos, y si participar por medio audiovisual. Los padres son gente muy humilde, no tienen teléfono, no tienen computador, no tienen wifi y hay una clara negación para mí de acceso a las víctimas a la justicia. Sí. Y los padres de Rafael Nahuel son las víctimas de esta justicia. O sea, eso también nos preocupa, llevar este juicio General Roca, nombre justo del artífice del primer genocidio de los pueblos originarios, eh, nos hace preocupar. Hemos planteado en cinco o seis oportunidades y se les ha negado esta situación. Pero bueno, como podemos y cuando podemos, y esta vez que era muy importante, hicimos lo imposible para viajar, llegamos, no pudimos ubicar a Coña, que es el otro herido en ese momento, pero me parece que la declaración de Joana, la otra herida, de la declaración de Lautaro y la declaración de Fausto, fueron terminantes. Yo te puedo asegurar que el clima ayer de lo que estuvimos allí fue algo que conmovedor. Conmovedor realmente sobre todo la declaración de Joana, también la de María de maría Nahuel, que estuvo en el momento y que tía de Rafael, fueron muy conmovedoras y vuelvo a repetir, llegó a que el tribunal en un momento dado hiciera si un cuartito en medio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esperemos que de los hechos, el derecho se aplique como corresponde, y yo te vuelvo a repetir, las tres querezas coincidimos en que todos dispararon, todos apuntaron, y que quizás habrá que evaluar también, si más allá, si fue cabia o pinta y los demás partícipes necesarios, si no hay una coautoría, ¿no? Y bueno, y ver cómo ir cambiando esta situación. Pero bueno, veremos, nosotros creemos que podemos llegar a ser vigente en la, memoria, la consigna de memoria de verdad y justicia y haremos todo lo posible para hacerlo. La fuerza que nos dan Tito y Gaciela, que son los padres, ¿no? Todos los días, más allá de que es difícil explicar la que llevamos por los seis años, eh, nos lleva a que hagamos todo lo que tengamos que hacer para llegar a buen puerto. Rubén, muchísimas gracias por estos minutos aquí con, con Radio Encuentro y, bueno, por supuesto, seguiremos atentos y atentos a, a las novedades eh, con el avance del juicio. No, al no contrario. Te vuelvo a repetir las gracias a ustedes por difundir este tema, porque los pueblos originarios y, y de los cielos se lo Muchas gracias. Un abrazo enorme. Abrazo. Gracias. Rubén Marío, abogado de la familia de Rafael Nahuel. Bueno, clave no lo que han sido las últimas declaraciones de, de esta semana.